En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar Alonso. El programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana de este martes 25 de abril. Por delante tenemos una jornada de calor, de mucho calor. Las temperaturas van a subir por el viento de Poniente, van a superar los 30 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica 18 con 7 grados de temperatura. Hoy recordamos la batalla de Almansa, es el día de una derrota histórica. A principios del siglo XVIII desembarcaron en este país... ...los Austrias para luchar contra los Borbones... ...por la sucesión de la corona española... ...vencieron los Borbones y el mal de Almansa ...alcanzó al pueblo valenciano... ...apoyamos al perdedor... ...se nos castigó con los decretos de nueva planta... ...se suprimieron nuestros usos y costumbres... ...y se prohibió el valenciano... ...pero el misteri ha sobrevivido... ...a todas las prohibiciones, guerras, desgracias... ...y en este siglo XXI... ...esperamos seguir recabando más reconocimientos... ...universales... ...por ser una auténtica joya cultural... ...y por ser... ...el sentimiento... ...del pueblo ilicitano. Y es que el jurado... ...de los premios Princesa de Asturias... ...se reúne... ...este martes... ...para valorar las 44 candidaturas... ...que se han presentado... ...al Premio de las Artes de este año... ...el Misteri parte como favorita... ...pero hasta mañana miércoles... ...a las 12 del mediodía... ...no se dará a conocer... ...el veredicto... ...el ganador... ...de estos premios... ...también... Les hemos contado que hoy registraremos un episodio de calor con temperaturas que van a superar los 30 grados por el viento de, de Poniente, mientras que en el interior de la península seguirá la ola de calor. Aquí mañana las temperaturas volverán a bajar, por eso no podemos decir que estamos ante una ola de calor, sino ante un episodio. Y vuelven los domingos de repoblación del Palmeral con el objetivo de plantar hasta mil ejemplares. Se necesita previa inscripción para participar en esta campaña del Ayuntamiento y los huertos escogidos para la siguiente fase de la repoblación son el del GAC y don Claudio en el Centro Histórico. El Partido Popular ha criticado que el plan de movilidad urbana sostenible, el polémico plan, va a suprimir 1.900 nuevas plazas de aparcamiento gratuito y va a encarecer el aparcamiento en la zona ahora. Los populares votarán en contra de esta iniciativa en el pleno del próximo 2 de mayo. Benedita Bondas el pregón del Festival Diversa LGTBI Plus... ...en el Centro Cultural del Escorchador... ...el Festival arrancará el 5... ...y estará hasta el 20 de mayo... ...en varios espacios además culturales del municipio. Y el Elche va a realizar hoy el último entrenamiento... ...para partir esta noche a Vigo... ...con el fin de disputar el encuentro contra el Celta... Con las bajas de Carmona, Palacios y Pedro Vigas y con altas destacadas como la de Gumbau y Ezequiel Ponce, el entrenador Sebastián Becas S, tras encajar la cuarta derrota, ha acabado reconociendo que estamos en un momento complicado, delicado para el equipo. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues hoy el Misteri está siendo evaluado por el jurado de los Premios Princesa de Asturias. Se reúne hoy para decidir cuál de todas las candidaturas que se han presentado este año, 44, será la que merece este prestigioso galardón de las artes. La festa es de entre las eh, 44 candidaturas presentadas, la única, podemos decir, que tiene reconocimientos importantes obtenidos hasta el momento en esta ocasión al estar avalada por la universidad miguel hernández de elche la petición para que el misterio reciba el premio princesa de asturias tiene muchas más posibilidades que en anteriores ocasiones en las que no se llegó a presentar del todo Hoy el jurado va a decidir y está previsto que mañana miércoles a las 12 del mediodía dé a conocer el ganador. La Cátedra Misteri Delche de, de la Universidad Miguel Hernández Delche de ha conseguido presentar una candidatura muy sólida con cientos de adhesiones de importantes personas del mundo cultural, con apoyos nacionales e internacionales, pero sobre todo con el apoyo de todo un pueblo. Ramón Peralea lo que nos decía, codirector de la cátedra. Esto cuando se presentó el pasado mes de marzo la candidatura. Tiene 250 páginas el, el trabajo quizás yo lo que destaco del trabajo que se ha realizado es la parte de búsqueda de información y la parte documental, el trabajo de investigación documental que se ha elaborado para poder recopilar y sintetizar en 250 páginas 500 años de historia, es decir, que esto eh, era un gran reto para nosotros porque eh, el, al final el jurado se reúne eh, durante un periodo muy corto de horas y en muy poco tiempo tienen que tomar una decisión muy, muy, muy importante. Entonces, nosotros lo que queremos es dar todos los argumentos de algo que nosotros sentimos, que nosotros sabemos, pero que, que, bueno, que en un papel no siempre es fácil de plasmar. Y hoy acabamos de entrevistar a, al codirector Óscar López. Eh, nos ha contado que mañana a las 12 eh, está todo preparado para seguir el veredicto del jurado de los premios Princesa de Asturias de las Artes. Ha señalado que no conocen todas las candidaturas, pero que hay algunas eh, de, que se han presentado por distintas eh, entidades, como la de Bruce Sprinting, que no parten con los mismos reconocimientos que el Misteri. Y además desde la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche tienen todo preparado para poder festejar si finalmente mañana a las 12 el jurado decide otorgar este prestigioso galardón a la Festa de Elche. Y ayer continuaban varias dotaciones de bomberos trabajando en la extinción del incendio ocurrido el domingo por la tarde en una nave industrial de componentes para el calzado en el parque empresarial de Torrellano. Durante todo el lunes por la mañana continuaron las labores de enfriamiento en la nave que quedó calcinada por completo por el intenso fuego alimentado por la gran cantidad de caucho. Gracias al esfuerzo de los bomberos se evitó que las llamas se propagasen ...al resto de naves... ...lo que permitió que la actividad de la fábrica... ...pudiese retomarse ayer lunes... ...en las instalaciones... ...que se mantuvieron a salvo... ...gracias a los efectivos... ...de los parques de bomberos de Elche... ...Crevillent... ...Ibi y San Vicente... ...escuchamos al sargento de bomberos de Elche... ...Eduardo Almanza... ...el fuego está controlado, lo que pasa que... ...tratándose de la materia prima que es, que es caucho... Eh, cada, cada vez que dejas de, de tirarle agua, pues al rato se, se inicia otra vez el, el fuego, se, se autoinicia, vamos, porque eh, es un material que está muy compacto y, y está por dentro de, de las balas, está muy prensado y no hay forma de acceder a él, está toda la, la nave colapsada, todos los hierros, <coughs> está presionando sobre él y no podemos moverlo para poder extinguirlo total. Y la policía local se ha incautado de un centenar de prendas de vestir y colonias falsas en la avenida de Crevillén. Los agentes dieron el alto a uno de los conductores eh, porque levantó sospechas al realizar una maniobra rara. Fue identificado y en el registro de su coche encontraron en el maletero más de 100 camisetas, sudaderas, polos y pares de calzado con logos De conocidas marcas, además de 13 perfumes. Al ser preguntado por la factura de los productos, el conductor dijo que no la tenía y no aportó más datos, más allá de que los había comprado en una nave de la cartera de Crevillen. Con todo ello, los policías locales intervinieron la mercancía para esclarecer su origen, así como su autenticidad. Y cambiamos de asunto. La coordinadora feminista del Che ha convocado para hoy, al ser día 25, una nueva concentración en la Plaza de Vice para condenar la violencia de género. En lo que llevamos de año han sido asesinadas 12 mujeres a manos de la violencia machista, crímenes que han dejado a 14 menores huérfanos. La concentración tendrá lugar a las 8 de la tarde, como decimos, en la Plaza de Vice. La coordinadora advierte que seguirán saliendo a la calle cada mes hasta que, de una vez por todas, cese la violencia contra las mujeres que, lejos de desaparecer, toma nuevas formas como son las violaciones grupales cometidas por menores o la violencia de género digital. Y ayer lunes comenzaron los trabajos de mantenimiento y conservación de las zonas verdes del parque empresarial. Lo hicieron en el Boulevard Severo Ochoa. El nuevo servicio cuenta con una brigada de siete personas, con horario de lunes a viernes a jornada completa, que según el edil de Parques y Jardines, sector 10, va a ir trabajando en la puesta al día de las zonas verdes en este zona, en esta zona industrial. El contrato se adjudicó por 250.000 euros al año para actuar en 250.000 metros cuadrados. Su departamento lleva trabajando un año en el diseño y contratación de esta actuación que tiene como objetivo mejorar la imagen de Elche Parque Empresarial donde hay 2.800 palmeras, 500 pinos y alrededor de 2.000 árboles. Pues con el objetivo de contribuir al mantenimiento y rejuvenecimiento del palmeral histórico, vuelven a celebrarse los domingos de plantación de palmeras en los huertos del casco urbano. Es una noticia que nos amplía hoy nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Vuelven las jornadas de repoblación del Palmeral para rejuvenecer el mismo y contribuir a su mantenimiento. Las jornadas empezarán el 7 de mayo y se prolongarán hasta el 25 de junio. Un total de ocho jornadas los domingos que contarán con una charla previa con apuntes históricos y después... Manos a la obra a plantar. Es necesaria pre previa inscripción y los grupos serán de unas 30 personas con posibilidad de ampliación. Esta vez se, se repoblará el Lord del Gat y el Lord de Don Claudio. El año pasado se plantaron en estas jornadas 1.500 palmeras y actualmente el 90% de ellas continúan creciendo. El objetivo es plantar 1.000 al año y como el año pasado, esta vez también participarán las reinas y damas de las fiestas, según Fernando Javier. ...la idea es que participen todas las comisiones... ...y que se incluya la actividad en el calendario festero... ...para fomentar el mantenimiento del palmeral. Gracias Iciar, y el próximo 2 de mayo... ...se va a celebrar el último pleno de este mandato municipal... ...en el que se aprobará de forma definitiva... ...ese polémico plan de movilidad urbana sostenible... ...el Partido Popular ya ha adelantado que votará en contra porque quiere suprimir el plan 1.900 plazas de aparcamiento gratuito y además incrementará los precios del parking en la zona azul, en la zona hora. Escuchamos a Pablo Ruz. Son datos demoledores e insisto, no son eh, valoraciones políticas, esto es ciencia, son números. 40 millones de euros para eliminar 1.900 plazas de aparcamiento, para imponer un plan eh, profundamente irreflexivo que no cuenta con la mayoría, de, la mayoría absoluta, pero en este caso no cuenta con el, las fuerzas mayoritarias que componemos la alternativa. Pues la concejal de movilidad, Esther Díez, le respondió, reprochó que estar en contra de las medidas de este plan de movilidad es negligencia y justificó que son necesarias si se quiere combatir el cambio climático y minimizar las olas de calor y sequías extremas que ya empezamos a sufrir. Bueno, no es de extrañar, ¿no? que el Partido Popular lo que defienda es el modelo del blanco y negro. Ya conocemos que el suyo es un modelo caduco, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Y yo quiero recordar, como decía antes, la emergencia climática es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como especie. Y no estamos hablando de un futurible, estamos hablando de episodios extremos, estamos hablando de sequía, estamos hablando de olas de calor, como la que vamos, estamos viviendo, por ejemplo, esta semana. Pues esta respuesta la dio en la presentación de las prioridades... ...de cara a las elecciones municipales de su partido... ...entre ellas las medidas en vivienda, sanidad o educación... ...asegura esta candidata electoral, Esther Díez... ...que serán una fuerza decisiva también en estas elecciones. dio la fuerza decisiva en 2015 y en 2019... ...para que hubiera un gobierno progresista en esta ciudad... ...y estamos convencidos de que lo vamos a hacer todavía... ...con más fuerza en este 2023. Y la número dos, Marian Campello... Dice que compromiso es una formación clave para frenar los extremismos. Además, yo creo que en estas elecciones, a las que nos presentemos, a ser compromiso. Yo creo que la garantía de frenar es posibles governs de ultraderecha que amenacen a los más vulnerables y, sobre todo, a los que son más de la mitad de la población, eh, que son dones. Y hablamos ahora de otros candidatos, los de Ciudadanos. Ayer García Antiveros presentó una nueva incorporación a su lista, la de Juan Carlos Lozano, abogado y vicepresidente de la sociedad Tiro de Pichón. Destacó la política local, que es importante, y apostó por las confluencias y no por la confrontación. Eh, yo vengo aquí con un concepto de la política más, más aristotélica, en el sentido de que hay que aunar acciones y no confrontar. Eh, por otro lado, yo creo que la política se basa en círculos concéntricos, en el, en el cual en el epicentro está la política local, que es el más pequeño, pero a la vez es el más importante, porque es donde afecta directamente a los ciudadanos. Mientras que la bailarina y pedagoga Alba Martínez apuesta por introducir la danza y las artes escénicas en el Conservatorio de Música de Elche y llevar más cultura a los centros educativos. Tengo que contaros que tenemos una ciudad con muchísimo talento, ...pero no tenemos centros profesionales... ...para que se puedan formar... ...y no me lo ha contado nadie... ...os lo puedo decir de primera mano... ...porque desde muy joven tuve que hacer las maletas... ...e irme de mi ciudad... ...con todo lo que eso conllevaba para mi familia... ...para poder formarme profesionalmente... ...en lo que amo que es la danza clásica... ...desde que me fui mi intención siempre ha sido volver aquí... ...para cambiar todo esto". Y a partir del 5 de mayo... ...de mayo Va a comenzar en Elche... ...el Festival Diversa LGTBI+. ...nos cuenta su amplia programación... ...nuestra compañera Marga García... ...muy buenos días... ...buenos días Rosa. ...el Festival Diversa vuelve del 5 al 20 de mayo... ...con exposiciones, concursos, teatro... ...y talleres con el objetivo de visibilizar... ...al colectivo LGTBI... ...este año también se celebrarán varias actividades en el Centro de Congresos, en el Espacio Hernandiano o en el Centro Cultural de las Clarisas. El próximo viernes, 5 de mayo, empezará el festival con una exposición de gaming y también contará este año con jornadas de deporte. El escorchador acogerá al teatro Sweet Dreams y el cabaret Benedita y Ornella se divierten. El festival concluirá el sábado 20 de mayo con el pregón y concierto de Luna aquí y un DJ para poner el broche de oro al festival, Benedita Bondage, La Dragilicitana se encargará de dar el pregón del festival LGTBI junto con Ornella Góngora. La mayoría de actividades son gratuitas, pero algunas tendrán un coste de 5 euros. El año pasado participaron 3.000 personas en este festival. Gracias, Marga. Y el viernes pasado volvió a repetirse la, la misma aglomeración de personas en el ar del Monjo por la celebración del final del Ramadán, una de las celebraciones más importantes de la comunidad musulmana afincada en Eche. Para el presidente de esta comunidad, Munir el Haf, necesitan un recinto más amplio y también un cementerio islámico. Eh, necesitamos también un cementerio islámico porque. Uh, sufrimos cuando uh, se muere uno de la comunidad, tenemos que llevarlo all al país uh, natal o hay que llevarlo a unas, uh, cemen unos cementerios privados en uh, Valencia o en Málaga. Eh. Y hablamos de otras peticiones. Ayer en un comunicado público, varias entidades vecinales de Las Vallas pidieron al Ayuntamiento que solucione la problemática que sufren por falta de cobertura móvil en esta pedanía. Y es que el pasado 17 de abril se paralizó la instalación de la antena de telefonía móvil prevista en este núcleo urbano. En el comunicado aseguran que no están en contra de la antena, todo lo contrario, pero entienden que los vecinos afectados hayan paralizado su instalación. Y les contamos que Canco Rodríguez, el popular actor de cine, televisión y teatro por su papel, el Barajas, en la serie AIDA, actuará este sábado a las 10 de la noche en la Yodja de Altavix. Traerá su espectáculo El Rock and Roll ha muerto con el fin de reivindicar todo lo contrario. Es lo que nos dijo ayer en el programa La Glorieta. Eh, lo que voy a es realmente a desmentir esta afirmación que tanto la se vuelta. dice según vamos cumpliendo años. Cuando vamos envejeciendo la mayoría vamos diciendo, el rock and roll ya no es como el de mi época. La gente de los, de los 80 dice que el rock and roll hoy no es como el de los 80. La gente de los 70, que el rock and roll de hoy no es como el de los 70. La gente... Y siempre vamos diciendo que el rock and roll va, va muriendo. El rock and roll ya no es, el rock and roll ha muerto. Pero realmente los que vamos muriendo somos nosotros, porque el rock and roll sigue vivo y los jóvenes que tienen ahora 19, 20, 15 años viven rock and roll como lo vivimos nosotros. SAY Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues 21 minutos pasan de las 9 de la mañana, es martes y retomamos después de las vacaciones de Semana Santa la tertulia política de los martes y lo hacemos con el equipo de gobierno, la representante Patricia Macia del PSOE. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, ¿qué tal? Y, bien. Muy bien, y muchos temas de muchos los que temas. abordar porque nos acercamos a las elecciones, no sé si será por eso. Y representando al Partido Popular tenemos a Claudio Aguilaver, candidato también del Partido Popular, al igual que Patricia, ambos candidatos. Hola, muy, muy buenos días. días, Claudio. Muy buenos días. Bueno, con el Partido Popular comenzamos. Hay muchos temas que abordar, pero el primero, el más inmediato, hemos escuchado a tu candidato, Pablo Ruz, decir que el equipo de gobierno... Se va, va a destinar 40 millones de euros para suprimir 1.900 plazas de aparcamiento y por eso vais a votar en contra del plan eh, de movilidad sostenible en el pleno en sí. el último pleno de este mandato municipal. Eso es, ayer el, el equipo de gobierno llevó a comisión ¿no? la aprobación del plan de movilidad urbana sostenible. Eh, ¿Un plan de movilidad urbana sostenible al que el Partido Popular es necesario tener un plan de movilidad urbana sostenible? Sí. Ahora bien, cuando entras en el estudio, cuando entras en el detalle, eh, vemos eh, que, cuáles son las medidas que el equipo de gobierno quiere llevar a cabo. En primer lugar, tenemos que tener clara cuál es una de las problemáticas que tienen los solicitanos, la falta de aparcamiento. Si la gran problemática que tienen los solicitanos es la falta de aparcamiento, no puede el equipo de gobierno tomar una medida que contempla la eliminación de 1.900 plazas de aparcamiento. Claro, y luego vemos que dicen, no, es que eh, también generamos zonas de aparcamiento. Claro, pero es que eh, si usted elimina el aparcamiento de la zapatillera y luego hace un aparcamiento a 20 minutos andando, no es lo que quieren los vecinos. Eh, cuando eliminas eh, aparcamiento en la calle Olegario de Marcos y y generas una bolsa de aparcamientos que ya existía, que uh -huh. no son un aparcamiento nuevo, sino que ya existían uh -huh. a 15 minutos, eso no es generar zona de aparcamiento. Entonces, al final, lo que eh, el Partido Popular ha puesto es, vamos a, a pensar... ¿No? si vamos a un modelo de ciudad un modelo de municipio donde se quieren hacer mucho más amplias donde se quiere eh, compaginar con otros modelos de, de circulación intentemos que eh, los daños a los solicitantes sean lo menos posible vale. entonces la cuestión es no eliminar 1900, 1900 plazas de aparcamiento y luego otro, otro punto más del plan de movilidad urbana sostenible es que la zona hora van a incrementar el precio de la zona hora Cosa anuncio que el equipo de gobierno no había dicho si no es por la denuncia del Partido Popular. Pues, Patricia Macía, ¿por qué se lleva este plan al último pleno? Bueno, yo eh, sí que quería dejar claro una cosa. No sé si el, el compañero del Partido Popular se ha salido el PEMUS. Sí, todo. No son 1, 600, no, son 1.900 plazas las que dicen ustedes que se eliminan, son 1.600 y no se eliminan, se desplazan. Eh, es el 4% del total de las plazas que hay en Elche y, repito, no se eliminan, se desplazan las plazas de, de aparcamiento. Mire, el, el plan de movilidad urbana sostenible es un plan que todos los ayuntamientos tienen que poner en marcha. Está en Alicante, en La Nucía, en Sevilla, en Pamplona, en Bilbao, en fin, en todas las ciudades en un ¿no? Porque es necesario, ante los retos de la movilidad y el cambio climático, que eso no es que sea haya una historia que nos inventamos, sino que es una, una realidad. ¿no? Y lo que se ha hecho eh, por parte del equipo de gobierno es un plan que ha pasado por periodo de exposición pública. ...que ha tenido las alegaciones... ...que se han contestado las alegaciones... ...que ya ha pasado bueno. una aprobación eh, inicial... ...y ahora va por la definitiva... ...por tanto, ¿por qué se, se lleva eh, a este pleno? ...porque los plazos han llevado a este pleno... ...a aprobar el PEMUS este pleno... ...ya se, se aprobó eh, en febrero... Uh -huh. ...o en enero, no recuerdo bien... ...no sé si son 15 o 30 días... ...el, el PEMUS de, de alegaciones... ...recibieron alegaciones... Eh, ...del Partido Popular, del Instituto ICIE... ...y de un particular, si no recuerdo mal... ...o de un, de un colectivo... Y eh, lo que se ha hecho en la comisión de ayer es eh, desestimar algunas y estimar parcialmente algunas eh, alegaciones. Y por eso, por los plazos, se lleva a, a este pleno. ¿no? Yo quiero dejar clara también una cosa. Lo digo porque los oyentes pueden ponerse las manos en la cabeza y decir ¿cómo se va a gastar el ayuntamiento 40 millones eliminando aparcamientos? Eso es una mentira, pero una mentira que me gustaría en estos momentos que retirara al Partido Popular de su discurso. Porque mira, yo soy la concejal de Hacienda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 Y lo digo así de claro. Y me gustaría que el Partido Popular retirara esa afirmación. Una cosa es que no le guste el PEMUS. Uh -huh. Otra cosa es que mienta. Porque no nos vamos a gastar 40 millones en eso. porque su vale. candidato dijo que se van a gastar 40 millones? Esto, Claudio, ¿lo van a, mí, a retirar? A mí lo que me sorprende ¿no? es que la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Elche no sepa cuál es el coste de los proyectos. Es decir... Usted lo pide, nosotros esta, esta mañana no. vamos a subir el presupuesto total de aplicación del plan de movilidad urbana sostenible lo vamos a subir a todas nuestras redes sociales. Perfecto, pero Para que eliminar vea, aparcamientos, que no nos 40, vamos a gastar... La aplicación del plan de movilidad es que urbana es sostenible cosa. cuesta 40 millones de euros. El plan entero... Y eso es, y eso es lo pero, que nosotros hemos pues, dicho. Usted está rectificando. No, no, nosotros hemos dicho que la aplicación del plan no. de movilidad urbana sostenible cuesta 40 millones Escuchemos de euros. Escuchemos al Partido donde el eje fundamental Donde el eje fundamental Mira. del plan de movilidad urbana sostenible es la eliminación de aparcamientos, La de, vamos 900, de 1.900 plazas de aparcamiento. Pero también es importante una cosa, no son 1.600, son 1.900. Porque es que ustedes lo que van a hacer es que en determinadas zonas no se pueda aparcar. Ustedes lo que están haciendo va a ser eliminar eh, zonas de hora. Y eso es, eso es una realidad. Es que el equipo de gobierno ha dicho que el, el parking de Candalix lo quería hacer zona azul. Ustedes querían de eliminarlo como una zona de aparcamiento gratuito. Ustedes, un año antes de la pandemia, es el equipo de gobierno el que está diciendo que elimina la calle. Es que son muy hábiles en el lenguaje. Digo, no no eliminamos, desplazamos aparcamiento. Ah, ¿no? Eh, dí, dígaselo a los vecinos de Olegarte de Marcos computo, Seller, dígaselo, eh, mire, a vecinos, me... dígaselo a los vecinos dígaselo a los vecinos del aparcamiento de Facasa, de la zona Yo de la Zapatillera, dígaselo eh, a los vecinos de Pedro Juan Perpiñán cuando le eliminen el aparcamiento. ¿Dónde le van a generar ese nuevo aparcamiento a los vecinos de Pedro Juan Perpiñán? ¿O a los de la calle eh, Antonio Machado? ¿O a los de la calle Antonio Mena? Pues de la comunidad valenciana. Pues ahora le va a responder, pero antes la petición de Patricia Macía. Son datos demoledores. E insisto, no son eh, valoraciones políticas. Esto es ciencia, son números. 40 millones de euros para eliminar 1.900 plazas de aparcamiento, para imponer un plan. Ya ha quedado claro sí, que la rueda de prensa Discúlpeme, Pablo estaba puedo... con. Eh, eh, no, es que la rueda de prensa. Una cosa es oírlo, pero de todas maneras poder verlo. No, no, en la eso, rueda de son prensa para estaba, es ciencia. No, en la rueda de prensa Pablo estaba con el plan. De acción, porque una cosa es el master plan y luego es el plan de acción donde dicen la eliminación de aparcamientos y lo que van a realizar. Donde estaba pasando las hojas y decía, la eliminación de aparcamientos es lo que cuesta 40 millones de euros. Claro, sí, lo, lo que aquí, acaba de decir. Lo que pone en el master plan de su gobierno, Pero, del Partido Socialista. ¿Y si que es una realidad? ¿A a cabeza, es una realidad? Bueno. Ustedes lo que están diciendo es que van a eliminar 1.900 plazas de aparcamiento cuando uno de los graves problemas de los solicitanos es la falta de aparcamiento. Que ustedes han vendido a bombo y platillo un aparcamiento provisional en los terrenos del Palacio de Congresos. Que ustedes han vendido a bombo y platillo un aparcamiento provisional ante los problemas y ante las quejas de los helicitanos de que ustedes están eliminando plazas de aparcamiento a diestro y siniestro. Muy bien. Mire, acabamos de escuchar al Partido Popular diciendo que nos vamos a gastar 40 millones en eliminar plazas de aparcamientos. ¿En qué cabeza cabe que eliminar, como dice el señor eh, Guilaver, 1.900 plazas? Eh, Vaya a costar 40 millones de euros. Será la, eh, la eliminación de plazas más caras del mundo mundial. Mire, lo acabamos de escuchar. Los 40 millones que usted dice no es para eliminar plazas de apartamento. No, por favor, eso bici. es mentira. Y usted lo acabamos de escuchar. Es mentira. Dejen de engañar a la gente por un interés particular y, y, y, no, no y partidista. Yo, por pa favor, yo quiero contestar. Sí, pero Patricia, usted es concejal de Hacienda. Sí. ¿Esos 40 millones están reflejados en este plan? Absolutamente. ¿Cómo que reflejados? Me refiero a la dotación del plan. ¿Cuál es? La dotación económica del plan la dotación de movilidad. económica de todo el plan de a largo plan. plazo. Sí. ¿Es esa cantidad? A largo plazo. ¿Para hacer en carriles bici? Para hacer, hacer, no, no, para carriles bici. No, ¿Para es que el plan de movilidad, de movilidad urbana sostenible no solamente es hacer carriles bici, señor Guilaber, tanto Señalítica. que usted conoce el Pemus. Claro, de eh, no se déjeme a mí ahora hablar. Se trata de hacer un plan a largo plazo para cambiar la movilidad hacia un modelo más sostenible en esta ciudad, como están haciendo todas las ciudades de España. 40 millones de euros no se van a gastar en eliminar eh, plazas de aparcamiento, señor Aguilar. porque entonces nos costaría muchísimos millones, que por cierto, no tendríamos 40 millones de euros, ya, ya le digo yo a usted como concejal de Hacienda, mire, bueno, este año le usted parece ser, y parece ser que no, y no ha ido por la calle el legario de Marcos Seller, sí. pues, eh, pues no ha habla con los vecinos, sí, porque ha yo me pasé el sábado, ¿Sí? el sábado no pasé por allí, y le puedo asegurar que la gente está muy contenta, Sí. Le puedo asegurar que la gente está muy contenta con la actuación que se ha hecho. ¿Qué, qué, ya se lo digo yo, porque hablamos con los vecinos. ¿Con qué? Hablamos con los vecinos que estaban en a la calle. Mes, a un mes de las elecciones Miren, y está bien mes... que ustedes salgan con la libretica que tanto criticó usted. Habla usted con gestores el el de la hablar, calle. Me permite vamos a, vamos hablar. A dejar a la me permite y hablar. Y cambiamos de asunto. Venga. Venga. Tengo que decirle que nosotros hemos hablado, no solamente hemos ido ahora, hemos ido hace tiempo. Ah, ¿sí? Y hemos ido varias veces. Sí, lo que pasa que usted. No le, la interrumpa. Le, por favor, en la calle de Marcos Ayer la gente está. Muy contenta. Vamos a crear 3.000 plazas de aparcamiento en dos años y llevamos mil creadas en cuatro meses. Tengo que decirle que en la avenida o calle eh, Costa Rica ahora mismo aparcan 40 coches, pues la remodelación que estamos haciendo en estos momentos y que en breve acabará, se van a crear 350 plazas. En eso que usted dice que se han sacado de la manga un parking eh, provisional en, eh, en los terrenos de, del, Congreso, del Palacio de Congresos, pues tengo que decirle que ahí aparca muchísima gente. Cada vez que paso todo está lleno, porque la gente lo utiliza para aparcar. Sí, es... Estamos creando aparcamiento extrarradio, que es lo que indican todos los indicadores de, del PEMUS que hay en España. Nosotros no nos inventamos las cosas y hacemos las cosas para fastidiar a la gente. Bueno. Lo que pasa es que ustedes lo critican todo mintiendo, porque les gusta engañar a la gente simplemente para decir que se vayan ellos y que entre yo. No, no, no, no, no. al final, no, yo sí, lo que pido vaya. es que calma en el mensaje. O sea, ¿Calma? Pues usted, cálmese usted. No, no, yo no me entero, pero dice sí, mentiras. Uh, utiliza, y ante no, las no. mentiras, tengo que escuche, ser muy claro y contundente. Escuche, escuche. Si sí, yo le escucho, le escucho o sea, bastante. Ustedes no están generando nuevas plazas de aparcamiento. ¿Cómo que no? Entonces, o sea, ¿la gente ustedes dónde está están, aparcando? ustedes han dicho que en calle Rocío han habilitado ¿Rocío? un aparcamiento, sí, la calle Rocío. sí. Pregúntese a su compañero Héctor Díez. a ver si usted del equipo que no, no sabe tampoco dónde generan nuevas plazas de aparcamiento. Lo sé perfectamente. Entonces, en la calle Rocío ustedes han vendido como nueva zona de aparcamiento cuando en la calle Rocío ya se estaba aparcando. Es que ustedes han habilitado el aparcamiento que había al lado de, del tirarlo Blanc como zona de nuevo aparcamiento cuando la gente ya estaba aparcando Eso ahí. no es cierto. Es que ustedes estaban habilitando Ay, como un aparcamiento detrás de la zona de la Guardia Civil cuando la gente ya estaba aparcando. Ay, y eso ustedes lo venden como nuevas zonas de aparcamiento. No, disculpe, es que ahí ya se aparcaba. Ustedes lo que están haciendo es eh, poner eh, gravilla. Vamos a entenderlo bien. Me, no, esa, esa, un poquito esa es, de respeto al, trabajo, es, al trabajo municipal es, de los... No, no, eh, que no estamos poniendo gravilla. No, y no se ya, llama gravilla. No, eh, ustedes, que yo vamos, sepa asfaltar. O sea, un no, poner no ustedes no están asfaltando. Ojo, vale. ustedes no están asfaltando. Perfecto. ¿Eh? Vale. O sea, lo, único, usted lo único, el, que el, la único lugar, ojos y el único lugar donde ustedes han creado una zona de aparcamientos es en la zona donde va a ir el futuro Palacio de Congresos. Eso y es, no es Y es provisional. Señores, que es provisional. Bueno, que es espero que, que la diputación construya el Palacio Provi de Congresos que es en un año. Provisional. A ver si es e posible. Estoy seguro de que va, vamos a tener antes el Palacio de Congresos que Chimo Puch cumpla con la deuda histórica del Ayuntamiento. Con pues el fíjese, ayuntamiento creo, que creo que ya se equivoca, porque ya hay un firmado un convenio la realidad, con eso. que no porque... hemos visto absolutamente nada. Ustedes, yo sí que he visto un convenio. yo sí que he visto un convenio, lo hemos, bueno, sí que visto un convenio y escuche, Lo hemos solicitado y no nos lo remiten. Algo tienen hubo que un pleno, ocultar. Hubo en la sala de, de, de plenos del ayuntamiento se firmó ese convenio. Que, creo que no que, invitaron a los miembros de la oposición. Yo no sé oposición. si invitaron o no. Ustedes. Es no gobierno. Fueron, es Pero ¿qué está gobierno? diciendo no, usted es de usted la... que, que no invitamos es un... a los miembros de la oposición? No, no, no sé, nos invitó. Mire, nos invitó. Bueno, creo que esto es un nos invitó. Entonces, nosotros al final, en el problema del aparcamiento, hay otro hay otro modo de hacer las cosas. Tenemos y que tienes. sentarnos, tenemos que sentarnos, tenemos eh, que ver las cosas. Es que ellos, el equipo de gobierno, está aplicando ya el plan de movilidad urbana sostenible sin haber sido aprobado. Y esa es la realidad. Porque no han buscado el consenso. Eso no es cierto. Ah, pero, Eso no es cierto. Pero cómo puede ser que carriles bici que están en el plan de movilidad urbana sostenible, modificación de calles, eh, eh, la eliminación de aparcamientos que están en el, en el plan de uh -huh. movilidad urbana sostenible se hayan aplicado sin haber sido aprobado el plan de movilidad urbana sostenible. Bueno. ¿Cómo me puede decir el equipo de gobierno? Porque esto, esto es la ley, y la ley hay que cumplirla. ¿Cómo me puede decir el equipo de gobierno que, según la ordenanza? Para modificar la dirección, según la ley, perdón, para modificar eh, eh, la dirección de una calle se tiene que aprobar mediante ordenanza. En este ayuntamiento no se ha aprobado mediante ordenanza eh, eliminación de tráfico por determinadas calles del Che. ¿Cómo me lo puede explicar? si están aplicando un pues plan si de movilidad si fuera así, ¿por qué no ha ido usted a dónde tenía que ir para denunciarlo? Si usted es tan tajante en sus afirmaciones, ¿por qué no han ido? Y le han dicho el vicesecretario de este ayuntamiento y al secretario, oiga, ¿cómo usted ha permitido por una, esto? Por, una, por una simple cuestión, porque dígalo usted, queda, porque usted habla por una simple, mucho, una simple, pero una poco cuestión, una, simple cuestión, una simple cuestión, le queda un mes en el gobierno No, no nos queda un mes. No nos queda un mes. Y, no y ahora... Un mes. Un poco y ahora respeto a la gente que tiene que votar. Bueno, esto esto es un, un avance <coughs> del debate que se va a producir en el pleno de la próxima semana. En el último del de este mandato municipal. Patricia, El siguiente tema, ¿por qué se ha esperado a las últimas juntas de gobierno para encargar ese informe y saber cuánto nos va a costar el mantenimiento del palmeral? Yo tengo que decirle que ese eh, no es que se haya esperado a esta junta de gobierno para hacer ese informe. Nosotros ya eh, hemos estado trabajando, al menos a mí ya se me había encargado como concejala de Hacienda que, eh, que, vaya, que fuera habiendo costes, ¿no? pero al final... Eh, hay que materializar en Junta de Gobierno eh, esa petición. Eh, digamos que es formal. Nosotros ya hemos hecho trabajos previos para, para buscar costes. De hecho, o más, sea, de, una vez, más sí, de una vez hemos, hemos hablado del aquí. tema. Y no usted ha estoy estimado estoy un millón de euros. Fíjese, un millón de euros en el coste del personal. Ah, o sea, el que hay, que hay que sumar más. Claro, aquí están los tratamientos fitosanitarios, que sí que es cierto que la Consellería los está pagando. ¿De acuerdo? Aquí hay que ya no solamente el coste, es el mantenimiento, es... Eh, El agua de riego es todo ese tipo de cuestiones. Es que no solamente es el, el, el empleado público o el tratamiento fitosanitario. Hay muchas cuestiones que hay que abordar tranquilamente, poco a poco. Eso sí, lo que sí que es necesario, que esa ley se cumpla. Y que si la consellería tiene que hacerse cargo del 50%, es el 50%. No es la cantidad ya, que considera. Pero el, el kit de la cuestión está. Eh, la ley está aprobada de hace año, más de un año. Sí, Porque al, a, estas, a, a estas en este momento la Generalitat no ha pagado el 50%? ¿Porque ustedes no habían hecho los deberes? No. Nosotros, ¿Porque no habían cuantificado el coste? No, al contrario. nosotros eh, Nuestra petición nunca fue 200.000 euros. Así lo digo claro. Nuestra petición fue más. La Generalitat puso 200.000 euros. Y nosotros hemos sido eh, tajantes a la hora de, de, de hablar y decir que solicitamos más dinero. Eso lo hemos dicho. Eso lo hemos dicho tanto ellos como los medios de comunicación. Que es poco dinero, 300.000 euros es poco dinero. No es ni siquiera el coste, ni es la mitad de la mitad del coste del personal. Por tanto, nosotros exigimos el cumplimiento de la ley. ¿Escuchó la entrevista que se le realizó a Chimo puch en, en esta casa? Sí, pasa que no recuerdo toda la... Se le preguntó cuándo pagará el 50% y dijo que en breve. Pues ¿Ese que... en breve ustedes tienen conocimiento? Bueno, yo personalmente no. Personalmente no tengo conocimiento de ese en breve. Entiendo que es, en breve será, pues, eh, no sé, cuando consideren desde la Consellería de Hacienda, hagan los números, o no, no lo sé, yo no le puedo no le puedo decir otra cosa, ¿para qué le voy a mentir? Es verdad, yo no tengo conocimiento de, de eso. Yo solamente espero que esa cantidad de dinero llegue, pero no solamente este año, sino directamente todos los años se consigne en el presupuesto de la Ciudad Valenciana el dinero que le corresponde a Elche por el, por el tema del mantenimiento del palmeral, simplemente por una cuestión de cumplimiento de la ley, simplemente. Es el propio Partido Socialista el que incumple sus leyes, o sea, no hay más. O sea, no hay más. Es decir, la ley del palmeral lleva aprobada un año. Un año. ¿Cuánto se ha tardado en constituir el, el patronato? ¿Cuándo? ¿Cuál fue la postura del Partido Popular ¿Cuánto? en la ley del palmeral? ¿Cuánto? Nosotros hicimos aportaciones y ustedes, muchas de las cuales, nos rechazaron. Pero nosotros... ¿La ley del palmeral es una ley buena? Sí, es una ley buena. Y, y, y, y, escúcheme, ¿la ley del palmeral <ríe> es una ley buena? Sí. Ahora bien, la ley del palmeral hay que cumplirla. Cumplirla. Y da igual que nos gobierne? Porque a nosotros lo único que nos tiene que importar es Elche y proteger nuestro palmeral, proteger nuestro patrimonio. Entonces, que ustedes, a un mes antes de las elecciones, cuando algo que es lo que más se le ha achacado a Carlos González es su falta de reivindicación a un mes de las elecciones, ustedes digan que van a exigir a la consellería que cumpla, no, ustedes deberían de haber exigido cuando la consellería, cuando la Generalitat perdón, estaba haciendo los presupuestos. Ya lo hicimos, es que ya eh, lo hicimos. Es que la realidad es hicimos. que ustedes no han enviado el documento diciéndole no, es que... Eh, la conservación del palmeral eh, cuesta dos millones de euros. Mire, le voy a Un ser millón. clara, yo personalmente le envié dos millones de euros a la persona que tenía que, que estaba en, eh, en los termites de la ley del palmeral. Y en... Fui yo que le envié. Necesario dos millones de euros. Por tanto, no diga usted que no hicimos los deberes, lo bueno, pues reivindicamos. Pues entonces, ahora que Eso me expliquen, así, pues, entonces ahora, pues entonces, ahora que me expliquen cuál es el anuncio de la semana pasada de la Junta de Gobierno local. Porque si ya está el, el estudio. Anuncio es formalizar el estudio. Es formalizar no, no, vamos a ver informe, ese porque Esto es decir, esto es muy fácil. Si yo ya tengo el informe de dos millones de euros, ¿por qué ahora, a un mes antes no, de no, las elecciones, la Junta de Gobierno no, dice que no? No, tercibérse mis palabras. Yo no, no tengo el informe de dos millones, dije que yo personalmente envié que valían dos millones Que tengo, no, es decir, me yo me paseo por el palmeral y digo, bueno, creo Oiga, que esto la conservación. No, yo, en un poquito millones. de respeto que yo soy una persona bastante seria a la hora de trabajar. Pues yo sí. no me paseo por el palmeral. Yo le estoy diciendo que a mí se me pidió un dato y yo di sí. ese. En base, ¿En base a, a unos datos que me dieron en la Hacienda, sin ningún informe. Ah, es decir, o envió sea, envío algo sin me ningún, dio. ningún informe. No, no, son datos que me dieron. Y ahora, me dijeron, a un mes no. antes de las elecciones, Mira, dice la Junta sí, de Gobierno, a, si no voy explicarme. a elaborar un informe. Si no puedo explicarme. Pero ¿por qué es necesario formalizar esa, esa estimación que bueno, usted ya hizo con en, los datos de en, Hacienda? En, en la administración pública es necesario formalizarlo todo. Mm. O sea, no es una cuestión de... Pero a mí se me dijo, oye... ¿Qué podría ser y estimamos eso pero sin sin ningún sin ningún informe eh, detallado entiéndanme y eso hay que hacerlo y, y por es eso más, y le digo más y ustedes le digo más les han dado la justificación al equipo al gobierno del Botanic, para no para no enviarles el 50% del mantenimiento por no estar mm -hmm. por no tener ese informe el, el mantenimiento cuantificado Se refiere que... Al que, no haber ustedes formalizado ese... De acuerdo. Esa dicho, vale, vale, vale. cuantía, pues di, hayan dicho, es que ustedes no nos han enviado el informe. Claro, o sea, vamos a ver. No, ellos saben perfectamente que esto? es necesario más dinero, porque, lógicamente, los costes de Palmeral no son 200.000 euros. Eso no llega ni a la a nada. Pero sí que es cierto que es necesario formalizar las cosas. Y es más, le digo más, y si hay que contratar a una empresa externa... Adelante. Que, que, que haga... Eh, Todo el informe detallado para que se diga que el coste del palmeral son 4.328.500, que se haga. Vale, lo y importante es... Claro que ustedes es, han acordado, ¿no? Contratar a una empresa. Eh, hemos acordado no. que los servicios eh, eh, municipales, técnicos, hagan ese informe de, de costes. Si tienen que apoyarse los técnicos en, a, en alguna empresa uh -huh. externa, que lo hagan, eso está uh -huh. claro, ¿no? Incluso sé hay que pedir alguna subvención vale. para hacer ese informe. Lo importante es que se haga ese informe detallado, cuantificado, no solamente desde Hacienda sino desde el área de parques y jardines, desde el área de Palmeral, en fin, que, eh, cuánto cuesta el agua, todo ese tipo de cuestiones, de, eh, tratamiento fitosanitario, que pero es cierto lo, que la Consejería eso sí que lo está pagando. ¿eh? Pero lo importante es porque se esperan ustedes un año y medio. Pero si no... hace un año y medio que está ya aprobada la ley del Palmeral, si hace año y medio que sabemos que la Consejería tiene que poner el 50%, ¿por qué ese informe no se encarga nada más tener la ley puesta en marcha? Es que es lo que no entiendo. <risa> es decir, al final aquí... Eh, eh, vamos tirando balones fuera y no damos no. respuestas concretas. Eh. Es decir, aquí la no respuesta es por qué fuera? nos hemos esperado o por qué ustedes se han esperado año y medio y a un mes de las elecciones. Ustedes anuncian que van a encargar el proyecto para ver cuánto es lo que tiene que aportar o cuánto cuesta el mantenimiento del palmeral. Señores, que la ley del palmeral, donde dice que el 50% tiene que ser pagada por la Generalitat, lleva en marcha ya un año y medio. Que es que ese informe ya tendría que estar puesto en marcha. Es que ese informe ya tendría que haber sido enviado a la Generalitat. Aquí es. es. A la nosotros estamos a favor de la ley del Palmeral. Nosotros vamos a estar a favor de todo aquello que proteja nuestro patrimonio. Y esa igual es que la nosotros, realidad. Y esa es la realidad. Pues si ustedes protegen nuestro patrimonio, no sé Porque cómo y se han esperado. Para la ley del Palmeral no lo sé, impulsaron ustedes. Y han estado gobernando muchísimo no sé, tiempo en la Generalitat. sé cómo tiempo. Tanto no, les importa yo, que, que no, no, no hicieron sé, nada. Escuche, sí, por favor, que usted me pide que no interrumpa, pero usted interrumpe. Aquí al final yo quiero que usted me diga por qué se ha esperado un año y medio para elaborar un informe para saber los costes de mantenimiento del Palmeral. ¿Por qué el equipo de gobierno? ¿Por qué el señor Carlos González ha tardado un año y medio? ¿Por qué ha tardado un año y medio en constituir el patronato del Palmeral? Porque ustedes han dado la espalda al Palmeral. Es que es la única, es la única respuesta que encontramos. Y a un mes de las elecciones... Y a un mes de las elecciones, bueno, ustedes están usted se... anunciando a bombo y platillo. ¿Usted se piensa que nosotros trabajamos solo un mes antes de elecciones? Hemos estado trabajando cuatro años y le puedo asegurar que nos hemos dejado la vida Contésteme. estos cuatro años eh, trabajando en, en el ayuntamiento. Solo digo en primera persona. Usted está diciendo que nosotros le hemos dado la, la, la espalda al palmeral, pero ¿cómo puede ser tan mentiroso? Y discúlpeme que le diga esto. Bueno, ¿Cómo se puede ser falta la... Porque es usted, mentira. Usted, se ha, ha con... usted se ha levantado mucho. con la palabra mentiroso. Yo miente le he hecho una pregunta. La verdad. Yo le he hecho una pregunta. porque sí. el Y yo he una pregunta también, que no me ha contestado. Partido... Pero vamos a ver. ¿Por qué el Partido Socialista? ¿Qué votaron ustedes palmeral? Porque el Partido Socialista, Carlos González, ha tardado un año y medio en encargar un estudio para saber cuánto cuesta eh, conservar el palmeral. Es fácil. ¿Por qué? Una razón, porque se nos ha olvidado, eh, porque teníamos otras prioridades, porque pensábamos que el Palmeral no, no era importante, porque estábamos eh, eliminando aparcamiento de otros proyectos. ¿Por qué? Pero pues es que es muy fácil. Es decir, al final aquí las cosas pues son deje que responda Patricia. Eh, prioridades. Le vuelvo a responder, nosotros no hemos tardado un año y medio en poner en marcha ese informe. Lo que hemos hecho ha sido formalizarlo ahora. Nosotros hemos estado trabajando, hemos reivindicado a la Consellería, cuando ha venido Puig, se le ha dicho... ¿Pero o sea, no, no diga usted... Nada. ¿Cómo? Ustedes no han formalizado absolutamente nada, pero que han habido eh, 16 juntas de gobierno hasta llegar a este momento, desde que se aprobó la ley de... Pero plural. vamos a ver, ¿y a qué usted, usted qué sentido le ve que yo le diga a usted que por qué en la última junta, que no es la última junta de gobierno, no es la última bueno, junta de aún gobierno, de aún falta, aún faltan juntas de gobierno, porque nosotros tengo que decirle que hacemos juntas de gobierno prácticamente casi todo el año. ¿Qué, qué más da? ¿Pero usted qué más da? Es muy importante. Porque lo hemos trasladado ya. Eh, lo hemos trasladado. Hemos trasladado hemos la perdido, petición, hemos la reivindicación. Hemos, perdido, pero un no, año. No, pero, hemos no. perdido un año donde... Es que ustedes el... todo lo ven no, de forma catastrofista. No, no, ¿No hemos, hemos per... perdido un año. ¿Ah, no? No. No, ¿No hemos perdido, no un, hemos año perdido un año de financiación por parte de la Generalitat. Pero ustedes doscientos 200.000 euros, pero, quizá podrían haber sido ah, eh, 700.000 ah, euros. Deje a Patricia Si le acabo de decir que se le trasladó en el momento de la confección de los presupuestos de la Generalitat Valenciana un importe aproximado de dinero, se le trasladó, Otra cosa es que la consellería pusiera esa cantidad de dinero. Mira, nosotros, yo puedo manejar el presupuesto municipal, pero no manejo el de la señorita Valenciana, porque tendrá, entiendo yo, que otras cuestiones también a lo largo de toda la comunidad valenciana. Bueno, pues hay otro asunto, ya que estábamos hablando de la entrevista de Chimopuch y la vieron ustedes. Eh, anunció que para el regreso permanente de la Dama de Elche, el MAE se convierta. o ¿El MAE o, o no? Habló eh, de, unas, de, de que Elche tenga una sección ibérica del Museo de Arqueología Nacional. ¿Qué valoración hacen de la propuesta de Chimopuch con, con respecto al regreso de la dama? Aquí al final lo que estamos viendo son que estamos a un mes de las elecciones. Que lo que no han trabajado los que tienen la capacidad, los que tienen la capacidad, es decir, la capacidad es los que pueden invertir los que pueden poner dinero en el Che, los que pueden mejorar la vida de los solicitanos y los que pueden mejorar, en este caso, la cultura a los... Era la Generalitat y era el Ayuntamiento de Elche. Que este señor decía que la deuda histórica estaba pagada. Y, y vengo ahora con esto y ahora, a un mes de las elecciones, anuncia que quiere coger la sala Ibera aquí en el... En, en... Vamos a ver. No que ustedes, exactamente, ustedes la sala íbera, ¿eh? Bueno, una, dijo, una sala de una subsede, se... una subsede. Tampoco una subsede. dijo una sección Sección, una sección del MAN en Elche. De, de, Es que no existen secciones. Eso es que, lo que señaló el señor Claro, pues dijo una claro, sección o sea, de es que, Claro, entonces, claro aquí al final lo que tienen que usted es cuando viene Chimo Puch es que la persona que redacta el argumentario eh, de Elche sepa lo que está escribiendo. No existen secciones, existen subsedes. Es, es, es eso un dato. Y bienvenidos, porque eso es una propuesta del partido popular y de Pablo Ruz es decir, esto es la realidad ¿por qué? porque Pablo Ruz lo que ha dicho es es en las Clarisas, además de montar el Museo de Arte Contemporáneo de la, de la Comunidad Valenciana que quiere poner en marcha eh, el presidente Carlos Mazón en eh, lo que es eh, la capilla, eh, habilitarla como zona, eh, como subsede del Museo Arqueológico Nacional para que pueda recibir piezas del Museo Arqueológico Nacional para que eh, la pieza, la Dama del Che Si esto es subsede del Museo Arqueológico Nacional, la dama del Che no sale del Museo Arqueológico Nacional. Porque viene a otra sede del Museo Arqueológico Nacional. Y los trámites son mucho más fáciles. Ay, y ay, esto ay, es ay, una ay. propuesta y esto es una propuesta del Partido Popular. Y es que sí. esto es la verdad. No, y, aquí lo, y, aquí, y aquí los medios de Con comunicación... De causa. Y aquí los medios de comunicación... Y usted, eh, eh, Ross, eh, que está muy buena informada, sabe que al final el Partido Popular y el señor Pablo Ruz, el que ha defendido durante años, habilitar una subsede del Museo Arqueológico Nacional, ha sido Pablo Ruiz. Y miren, no ha sido miren. el Partido Socialista de Carlos González, ni de Chimo Puig, ni de la señora Patricia Maciá. Que la claro, efectivamente. Miren, voy a hablar como También concejala puedo... de Cultura, que fui en la anterior legislatura, y me reuní con eh, altos cargos técnicos eh, del Partido Popular, porque entonces, en el año 18, todavía gobernaba el señor, el señor Rajoy. Eh, ¿Sabe usted lo que nos dijo los propios técnicos puestos por el Partido Popular? Que mire, que para que la dama esté en una subsede, en una sección, en una zona, eh, en, en, en, un, en una infraestructura cultural, de igual, en cualquiera, tiene que haber, a ver, un plan museológico, sí. un, un plan museográfico, unas condiciones de climatización absolutas, pero exquisitas. O sea, no sabe usted la cantidad de requisitos que existen para ese tipo de cuestiones. ¿Y qué hicimos nosotros cuando yo era concejala de Cultura y ahora se ha seguido? A hacer lo hizo el director de museos, un plan eh, museográfico y un plan museológico que eh, es bastante extenso eh, en cuanto a, a, a volumen y a, y a cuestiones que hay que hacer se hizo la adecuación de la torre de homenaje como una primera fase. La segunda fase se está ahora eh, haciendo con la reforma del MAE para adaptar esas salas, ya no solamente a grandes exposiciones, que son necesarias, yo creo, que para una ciudad como Elche, sino también para adaptar la climatización, las condiciones de humedad, que son tan importantes. Usted, yo hablo, y no soy ninguna experta en absoluto, pero si hablan ustedes con los expertos, lo, lo primero que le dicen es las condiciones de humedad, de climatización, sí. etcétera, etcétera. No sé yo... <coughs> La sala o la capilla de, la, de las Clarisas, si reúne las condiciones que le pediría a usted, el Museo Arqueológico Nacional, que le puedo asegurar que son exquisitas, sea quien sea quien gobierne, Yo, son técnicos, ¿eh? Eh, Dudo mucho, lo dudo muchísimo que ahí se pueda albergar eh, una subsede, una sección del Museo Arqueológico Nacional. Oiga, pero son ocurrencias que tienen ustedes y me parece muy bien. Lo importante, ¿sabe qué es? Que la dama está en elche. Y está costando, ojo, ¿eh? Está, sí, está Solo la trajo aquí Zapatero. Sí, la trajo Zapatero con la ministra Carmen Calvo. Cuando no se podía con el Partido Popular, la trajo. Y nosotros hemos estado hablando con los distintos ministros de, de Cultura. El señor eh, José Guirao, que en paz descanse, sí que eh, tenía una predisposición por traer la dama. Eh, falleció han venido otros eh, ministros y es cierto que los técnicos socialistas eh, sí claro ah, eh, por supuesto sí sí eh, yo no oculto nada creo que gobierna el, el partido socialista en el gobierno es que a eh, es. hombre <ríe> yo no miento la utilización vamos a ver lo que estamos haciendo es intentando trabajar hay pegas claro pero porque los técnicos le ponen pegas no solamente al Partido Socialista, uh -huh. al Partido Popular o quien gobierne. Y como no hay más tiempo, es, eh, Claudio. Es, es, eh, es, eh, no, porque vamos a terminar con otra señal de identidad, nuestro misterio. Ah. Esperáis, Claudio, esperas mañana a las 12 del mediodía, el jurado premio de los premios Princesa de Asturias dará a conocer el ganador. ¿Qué, qué esperas? Eh, espero, deseo, anhelo, eh, rezo.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 pueda recoger eh, la protección, el sentimiento que, que recoge el misterio. Creo que sería la, la guinda y las personas que amamos, que sentimos la, la festa, que nos da igual que sea en noviembre, en agosto, que llevemos chaqueta o que llevemos el abanico encima, eh, creo que es, sería eh, un reconocimiento a, a todas ¿no? las, las personas que han trabajado y que van a trabajar por qué, la festa. Qué bonito eso de darle un premio al alma de un pueblo patricia bueno yo con todo respetos a todas las candidaturas que se presentan a este premio de asturias que todos seguro que tienen su, sus requisitos y su, y su historia no eh, yo creo que se culminaría pues eh, con lo máximo no ya lo tiene que es el ser patrimonio de la humanidad pero que sea eh, eh, premio princesa de asturias es importantísimo ya para a nivel de, de territorio español no eh, sería una alegría inmensa ¿no? y yo creo que el, el pueblo lo tendría que celebrar como corresponde Y en eso estamos. Estamos eh, preparando eh, cuestiones a ver si eh, si co nos concede ese, ese galardón a, al Misteri y puedo celebrarlo por todo lo alto. O sea que el ayuntamiento está preparándolo, ¿no? Eh, con, la, el el que, con el patronato. Con patrón, el patronato. Con el patronato. Del con, el patronato lo está claro, con el patronato. Pues ojalá, ojalá mañana volvamos otra vez a sentir lo que sentimos hace, eh, pues en 2021, ¿Sí? cuando eh, la Unesco a las 3 de la tarde sí. de un 18 de mayo, nos dijo que somos joya universal. Gracias, eh, Claudio Guilaver. Muchas gracias. Gracias, Patricia Macía. Muchas gracias, Romario.